¿Es aquí la fiesta del niño Próculo Medellín? Sí, sí, aquí es. ¿En qué la puedo hacer? Es que si le digo, a lo mejor ya no me deja entrar. ¡Ah, ya sé! ¡Usted es el payaso! de su mamá. Claro que soy el payaso. Soy broso. El payaso tiene preso. ...que desempeña usted en este hogar. No, ¡Yo soy la mamá del niño! No, es eso, ya lo sé. Lo que quiero saber es si usted es la concubina, la amante... ¿La masia, la sirvienta o nada más la esposa? ¡Ay, soy la esposa, naturalmente! ¿A qué viene la pregunta? No, fue un comentario cualquiera, no nomás para hacer plática. Bueno, bueno, ¡ay, ¿sabe qué? Los niños ya lo están esperando. Si me asusta el favor... ¡No, si le hago el favor me van a seguir esperando! Y pues ya sería otro precio. ¡Ay, hablando de precio! ¿Cuánto me va a cobrar? Pues depende de cuántos cuentos cuente... los tradicionales, ¿no? Los que todo el mundo se sabe. ¡Ay, sí, sí! ¿Pero cuáles, no sé, en este, en este, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza... ...el soldadito del pomo. Siéntese, siéntese usted para que se lo cuente. ¿Le voy a contar una tanta historia? Mi su abuelita seguramente será contado con las patas. Todo comenzó en la colonia costal... ...en la casa de la familia Pedrosa. Los Pedrosa tuvieron veinticinco hijos. Como quien dice, Aymeros inventó el perrao. perrau Eran 25 machicrines que en el barrio los conocían como los oralejos. Primero, porque era el hijo de su papá, el jovenario Y segundo, porque estos cuates... que los que se la casa que entre las llamas estaba Carmencita tirada. Digo, en el suelo. Samuel, que era una cubita que se le echa en de atrás. Es que pasó el barrio, no se había dado cuenta que lo que estaba cargando era un cadáver. Salió a la calle. Le descubrió la cara y empezó a gritar, ¡Torre! siempre es otro cuento. Gritar. Pues, ...como qué... Ay, no sé... ...pues qué, qué puede ser... Pues, ...algo así como... ...como treparte por la cuerda... No, sí, sí me lo sé... ...nada más que ahorita adolorido... Ay, bueno, pues entonces... ...ay, pues qué será bueno... ...ya sé... ...entonces, este... ...desaparece algo... Eh, ese truco... ...siempre lo hago cuando se acaba la fiesta, ¿no? Porque cuando lo hago al principio... ...pues nunca falta una patrulla que viene a interrumpir el show... ¿no? Bueno, este... ...ay, ¿qué hacemos? Miren... Por lo menos, no sé, póngale la al burro ¿no? no, póngasela usted Yo nada más me alquilé de payaso Yo no tengo necesidad de eso ¿No quieren que les cuente un cuento? Ay, sí, sí, yo sí quiero Pero que tenga un final bonito, eh Que se casen, que te engañen Sí, sí, que sí, sí, sí, cómo no, señora, sí, ¿eh? Nada más le voy a suplicar que se ponga dos dedos detrás de la raya Porque voy a trabajar A ver, palandrines, ahí les va eso